Se v e n e n para la iglesia y después quieren volver para ramo si s no hubiera pasado. No, no, continuo que no desplomo para todo el mundo. Pasa este que me cago en la madre que los parió. Vamos a la calle, chorre, como la gran puta. Oye, w A, tú eres uno de los pocos que me conoces de chamaquito. Tú sabes quién soy yo, la N. El dolor d e c a b e z a esta gente, papi. Porque cada vez que salgo, se queda uno tirado y me están matando. ペアだとしたら、もう チカスウラッチョって言うときに、俺はカープ。 私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のたたは私のために、私は私のために、私は私のために、私私のたに、私は私のために、私は私のために、私はのために、私は私のために、私は 30 よかったよ。 Maybach needs one n i g g e I'm well. Coke boys a f a m i l i a You know how I go out here, bro. Niggas l i p up, they get wet up. Forever ever. 100 rounds are <inaudible> better. Coke b o y n i g g e Oye, Anuel, mucha gente se ha unviado de mí. Mucha gente pensa que estoy muerto, pero no. Recuidar en e s Que te e s t o hablando de la guaté de la torre con torre. Te pelearon, b u e n o i t o del teo de la cara. Y no ronco mucha de la canción. Pero cuando ronco, la dejo pesa. t i e e que s a l g u n en c a Transportándolo para el mundo, es para eso el infierno. l a torres c o n t r o l n u n c a de la gran d e b r í a el nuevo aliense. Y como hizo un saco l pronto, no se asuste. En Poland, r t un hombre cuyos familiares a f i r m a n era un informante del equipo antinarcóticos de la policía de esa ciudad, podría ser deportado a un país centroamericano donde teme que este sea asesinado. El familiar quiso mantener su identidad anónima porque afirma que fueron muchos los narcotraficantes que José David Ortiz le cuenta detalladamente en sus cartas, ayudó a poner tras las rejas como informante. Para la división de antinarcóticos de la policía de Portland. Este oficial, según el familiar, le prometió al informante que le ayudaría a ajustar su estatus migratorio, pero esas promesas no las cumplió. El Tribunal Especializado de Sentencias d e San Salvador instaló hoy el juicio contra cuatro expuestos miembros de Pandillas por los delitos de homicidio grabado y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República los acusa de asesinar a Mario Chávez el 2 de marzo de 2013 cuando estaba interno. En las bartolinas policiales de los planes de renderos. Chávez colaboraba en esos momentos en investigaciones policiales contra miembros de p a n d i l l a bajo la clave Jaguar.